Cuentos de hadas españoles El reino de los tontos Érase una vez un reino muy lejano en el que vivía un rey extremadamente tonto con sus consejeros tan tontos como él Mi rey, ¿por qué no creamos una ley para que cada vez que no podáis dormir, todo el reino deba cantaros una nana? ¡Qué tontería es esa! No todo el mundo sabe cantar, ¿sabéis? Y si los que cantan mal hacen que me sea más difícil dormirme. Antes, <risa> el pueblo se queja de que la comida es demasiado cara Solo los ricos pueden permitírsela Oh, cielos, ¿y entonces qué sugerís? Sugiero que pongamos toda la comida disponible al precio de una sola moneda Una idea espléndida Sí, hagamos pues esta ley ¿Y vos qué teníais que decir? Mi rey, me gustaría deciros que sois mejor que cualquier otro rey. <risa> Dime algo que yo no sepa. <risa> bueno, majestad, creo que no deberíais reinar de la misma forma que un rey normal. Así que, ¿por qué no cambiamos el día por la noche y la noche por el día? ¡Oh, me gusta mucho esa idea! Y pronto se creó la ley, y todos se quedaron muy consternados, pues si no obedecían al rey, éste les castigaría severamente. Y así los negocios abrían durante la noche, y rápidamente el pueblo se acostumbró a esta nueva vida, e incluso los animales dormían durante el día. Una tarde, un sabio llegó al reino con su discípulo. Le sorprendió no ver a nadie en la calle. Es muy extraño. Estamos a plena luz del día y no hay nadie en la calle. ¿Qué crees que está ocurriendo? Oh, no lo sé, maestro, pero ahora mismo me vendría muy bien desayunar. ¡Oh! Piensa en otra cosa que no sea en comer, ¿vale? Deambularon hasta que finalmente comenzó a anochecer Y se sorprendieron extremadamente al ver que por fin el pueblo salía de sus hogares ¿Llevaban todo el día durmiendo? ¡Qué reino tan extraño! Observó cómo todo el reino iba a trabajar de una forma muy normal Oh, los puestos de comida están abiertos, maestro ¿Podría ahora...? ¡Vale! ¡Vete de una vez! El sabio sentía curiosidad por la forma en la que funcionaba el reino eh, Decidme, amable mujer ¿Por qué el reino funciona por la noche y duerme durante el día? ¡Oh! ¿Qué puedo decir? ¡Tenemos un rey tonto que hace leyes tontas! El sabio pensó en lo que la mujer había dicho Maestro, mira, he conseguido todos estos plátanos, pasteles y sándwiches muy, muy baratos Todo lo que hay aquí, sea lo que sea, solo cuesta una moneda ¿Por qué no nos quedamos aquí? Otra de las tontas leyes del rey, me imagino Debemos irnos o el peligro vendrá hacia nosotros El sabio trató de razonar con su discípulo Quien deseaba quedarse por la comida barata Muy bien, quédate si quieres, yo me voy El discípulo se quedó en el reino y pronto se acostumbró a él Comía tanto como podía y pronto engordó mucho Esto es genial, Mi maestro se equivocó con este lugar Un día un ladrón entró en una casa para robar Pero cuando iba a escapar, la pared de la casa se derrumbó y le hirió gravemente. El hermano del ladrón acudió al rey. Alteza, pido justicia. Mi hermano estaba haciendo su trabajo cuando una pared se derrumbó y le hirió. La pared pertenece a un comerciante. El comerciante fue convocado y acudió al palacio muy sorprendido. Este hombre dice que vuestra pared hirió a su hermano. ¿Es eso cierto? Así es, mi rey. La pared se construyó en la época de mi padre. Se derrumbó sobre el ladrón y yo no pude hacer nada al respecto. Sea como sea, seréis castigado porque la pared os pertenece. ¿Qué? ¿No se debería castigar a quien construyó la pared? El rey pensó en ello. Y decidió que el comerciante tenía razón. Hizo llamar al albañil, que ahora era un anciano. ¿Vos construisteis la pared del comerciante? Si es así, sois el responsable de herir a un hombre inocente. Eh, pero yo construí esa pared hace muchos años. ¿Cómo decís? Eh, bueno... Yo recuerdo que no construí bien aquella pared. Había una bailarina que no paraba de caminar arriba y abajo y las campanillas de sus tobillos tintineaban y me distraían. Oh, ya tenemos a la culpable. Traedme a la bailarina ahora mismo. La pobre bailarina, que era ahora una anciana, se estremeció al ser presentada ante el rey. Os han traído aquí para ser castigada por distraer a este hombre con vuestras tobilleras mientras construía una pared. ¿Una pared? La pared se ha caído y ha herido a un hombre mientras hacía su trabajo. Mi rey, tenéis a la persona equivocada. Yo paseaba por aquel camino porque el orfebre al que yo acudía por mis joyas no dejaba de darme excusas. Uf. Este caso cada vez es más complicado Traedme al orfebre aquí y ahora Llevaron al orfebre ante el rey Y se sorprendió cuando le acusaron de herir a un hombre ¿Y bien? ¿No creéis que está mal lo que hicisteis? Os tiraremos por un acantilado Esperad, por favor, os lo explicaré Es cierto que hice que la bailarina viniese a mi casa varias veces Pero fue porque tuve que hacerle una entrega a un comerciante muy intranquilo. No podía ignorarle, ¿no es cierto? El rey preguntó quién era aquel comerciante. El orfebre señaló al primer comerciante. ¡Atrapable! No, no, fue mi padre quien pidió aquella pared, no yo. No obstante, al rey no le parecía que el comerciante mereciese sentarse en el gran carrito. Ordenó que se realizase una búsqueda y pronto la única persona adecuada para aquello resultó ser el pobre y gordo discípulo Fue llevado ante el rey, en donde le explicaron todo Se quedó aterrorizado, comenzó a llamar al sabio ¡Maestro! ¡Maestro! En aquel momento apareció el sabio y todos se sorprendieron Dime, ¿cuál es el problema? El pobre discípulo le explicó lo ocurrido y el sabio lo miró y sonrió. Mi rey, ¿podría yo ocupar el lugar de mi discípulo? Entonces el discípulo entendió qué tramaba su maestro. No, majestad, tiradme a mí, yo fui la primera elección. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a contradecir mis deseos? Empezaron a pelearse, dejando perplejo al rey. ¿Pero por qué deseáis tanto que os tiremos por el acantilado? Mi rey, ¿no lo sabéis? Los acantilados del oeste son un lugar muy especial. Quien sea arrojado será recibido por las hadas más poderosas de las montañas, quienes conceden todos los deseos, así como riqueza y poder suficiente como para gobernar el mundo entero. Oh, pero la persona debe ser arrojada únicamente por otra persona sagrada El rey se sorprendió mucho No quería que aquellos dos hombres fuesen bendecidos por las hadas Ordenó al sabio que los lanzasen a él y a sus consejeros por los acantilados ¿Acaso creéis que soy tan tonto como para dejaros ganar el premio? <risa> ¡Ni hablar! Será a mí a quien lancen oh, Y a mis consejeros favoritos también <risa> Bueno, si esa es la orden que me dais, Alteza Más tarde, llevaron al rey y a sus consejeros a los acantilados Y se apretujaron en el carro El sabio empujó el carro y se escuchó un gran chillido del rey mientras comenzaban a bajar por la colina. ¡Ah! ¡Cambio de opinión! Cayeron por el acantilado hasta acabar en una red que el sabio había colocado. Allí estaban, atrapados en la red como peces fuera del agua. ¿Dónde están las hadas? No hay ningún Hada de los Deseos. Sin duda, sois un rey muy tonto por creeros tal sin sentido. Al igual que por la estúpida forma en la que habéis gobernado este reino hasta ahora. Bueno, deberíamos irnos ya. No, esperad. Hemos cometido un error. Cuando estaba instalado en el poder no pensaba en mis tontas decisiones Hemos sido muy, muy tontos Por favor, salvadnos El rey se dio cuenta de su error Y el sabio lo sacó de allí sano y salvo Sois muy sabio y sabéis gobernar un reino Me gustaría que vos y vuestro discípulo fueseis los nuevos gobernantes El discípulo aceptó de inmediato El sabio, no obstante, dudó un poco, pero pronto accedió. El pueblo del reino se entusiasmó al recibir la noticia de los nuevos gobernantes y todos se alegraron. Lo primero que haré será acabar con esta estúpida ley y el día volverá a ser día y la noche volverá a ser noche. Y de esta manera el reino volvió a la normalidad de nuevo. El discípulo había sido un necio por no escuchar al sabio, pero consiguió salvarse y así aprendió a ver más allá de lo que tenía ante él.